el Dependente Municipal y decirles que a los visitantes de que estamos a su entera disposición para todos los que necesiten mientras estén visitando nuestra ciudad eh, es el deseo de, de la Confederación General del Trabajo de nuestra regional eh, llevar a cabo esta jornada primeramente para agradecerles a quienes confiaron en esta regional la organización de la misma que son el señor Osvaldo Rial, presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires y a nuestro amigo y compañero Horacio Guilini, secretario de Estadística de la Confederación General de Trabajo para nosotros es muy simbólico poder juntarnos en el día de hoy en este sindicato minero, en esta villa obrera, donde hace más de 85 años que se fabrica como uno de los principales polos de la República Argentina, se fabrica cemento para la producción y para el engrandecimiento de toda nuestra patria. Es por eso que quisimos hacerlo aquí. Con una, con una forma simbólica, donde se respira cemento, donde se siente el ruido de las máquinas, simbólicamente porque ya el horno principal no está funcionando acá, sino que la planta principal de la mal y está un poco más alejada. Pero para los que no conocen, esta, este pueblo ha sido inminentemente un pueblo de obreros, de trabajadores, que con su esfuerzo hicieron grande a esta empresa que apostó al país, que creyó en el país y que sirvió durante más de 80 años para el engrandecimiento de nuestro país. Estamos hoy reunidos acá justamente porque estamos dispuestos a realizar un muchos más encuentros, por eso es que decimos primer encuentro provincial, porque vemos la necesidad de que a lo largo del próximo año tengamos que seguir reuniéndonos en estas clases de encuentros. Empresarios, industriales y trabajadores, quienes tenemos la responsabilidad llevar adelante instituciones y representar empresarios por un lado y trabajadores por el otro vamos a tener que seguir juntándonos para acordar en lo posible políticas en apoyo a un modelo de industrialización en la Argentina, de producción, de trabajo que creamos y sigamos creyendo en la Argentina. Que los empresarios sigan apostando y sigan invirtiendo en este país. Los amigos del Colegio de Ingenieros de la Provincia, buenos días. Que sigan creyendo los empresarios y sigan invirtiendo en este país. Que sigan generando fuentes de trabajo. Que se sigan pagando salarios dignos. En definitiva, que hagamos entre todos lo posible para lograr que nuestra gente viva un poco mejor. Así que estamos a disposición de ustedes durante todo este día, vamos a tener la, el saludo del señor Intendente, va a haber una exposición del compañero Guirini, también del señor Chayud, vamos a tener un debate, vamos a, a redactar un documento, vamos a almorzar, Y después vamos a decir algunas palabras finales quienes lo quieran hacer. Nuevamente, muchas gracias por la presencia, muchas gracias por el compromiso y seguramente que en el 2012 nos va a encontrar en distintos puntos de la provincia de la misma manera, comprometidos, comprometidos con la patria fundamentalmente y comprometidos con toda la gente que representamos. Muchas gracias.